Buen día, ¿cómo e s t á m s Bien, bueno, Bien. han difundido un, un documento, un comunicado. Contanos de qué se trata, qué fue lo que ocurrió,、eh, así no lo repetimos nosotros. Bueno, este, no,、eh, participé, inclusive hablé el lunes, en u n a Radio, participé、eh, la, el sábado、eh, de la Fiesta Nacional de la Sal, una, la primera fiesta nacional, una fiesta muy importante, en donde、eh, había familias, niños y niñas. Este, y bueno, hubo un número de un famoso humorista y mi preocupación y mi rechazo es frente a los dichos de, este, de odio hacia las mujeres, las diversidades corporales, la comunidad LGTBQ, manifestados por este mismo humorista, por su actuación. Y yo creo que llevamos años de lucha y algunos avances para erradicar todo tipo de violencia hacia, hacia las mujeres, Se las niñeces,、eh, tenemos algunas leyes que las menciono, es completo el, el repudio. No sé si lo, lo has leído en algún momento, pero estaría, estaría bueno que se pudiera leer, este, como, como para, para poder、eh, no deja, dejar pasar esto. O sea, no podemos dejarlo pasar. Yo participé, lo escuché, no me lo contó nadie, entonces.、Eh, Creo necesario salir al cruce para que no se vuelva a repetir.、Eh, Ale el turco Ayame es el humorista que hizo esta referencia.、Sí. ¿Por qué no nos decís exactamente qué fue lo que dijo, ¿Qué, qué fue lo que planteó? Más allá de que yo pueda leer, así la gente que está escuchando se entera. Bueno, mira, la verdad que no es,、eh, no es de mi agrado repetir este, las cosas que, que escuché yo y que escuchamos toda la gente que, que estaba ahí. Este, pero se refirió、eh, hacia, hacia las diversidades corporales de las mujeres, este, hacia, hacia su aspecto físico, tratando de mujeres feas, horribles, hacia la comunidad, el EBKUMA, metiéndose este, con, con, con su cuerpo.、Eh, bueno, la verdad que horrible es lo, volver a repetir, es feo lo que me estás pidiendo, volver a repetir lo que escuchamos. Que fue desagradable estar en ese momento. Fue muy desagradable estar en ese momento, por eso mi repudio, mi i n d i g n a c i ó n Yo fui personalmente, lo esperé,、eh, que, que bajara el señor a l l á m e Ajá. ¿Y、eh, qué pasó y ahí? Le conté Que estaba, bueno, que yo estaba como cristal, aunque no habíamos sido nombrados en, en,、eh, o sea, por, por lo, los locutores que estaban ahí, no fuimos nombrados, que estaba ahí nadie. Le, le dije quién era, me presenté y cuando le quiero mostrar, le digo que estamos、eh, visitando los pueblos en una campaña que se llama、este、Verano sin Discriminación. Y que bueno, que los chistes que él había dicho, que yo había escuchado, este, que eran totalmente discriminatorios. Y bueno, el señor se molestó mucho,、eh, mucho se molestó conmigo. Entonces, bueno, me retiré, por supuesto. Eh, había una valla de por medio yo ya había informado a seguridad que quería charlar con el señor、uh -huh. porque mi intención no es、eh, que él no pueda trabajar ni nada de esas cosas sino es que él cambie su discurso y vea la, la realidad y vea que puede que hay gente que puede sentirse este mal y gente vulnerable y había niñeces también ahí y creo que los tiempos han cambiado Eh, este humorista,、eh, yo lo desconozco, la verdad, que es alguien de la provincia, de, vino de otro lado, ¿sabes?、Eh, nació en Tinogasta y、eh, vive en Caleta, o l i v i a、eh, Toca también muy bien la guitarra, hace otras cosas、eh, muy lindas,、eh, que no es precisamente、eh, el humor, por lo menos para mí, ¿cierto? Bien. b u e o te pediría es que si podés leerlo al repudio, lo haga porque. Creo es、sí. que está completo porque habla, habla de los a b a d o e s Sí, sí, yo lo voy a leer. A mí, vos, vos te negás a repetirlo porque te hace mal. Yo no tengo ningún problema, lo voy a leer, quedate tranquila.、Eh, te decía,、eh, en la fiesta de la sal hubo muchas autoridades.、Eh, vi que fue muy promocionada,、eh, dirigentes políticos. ¿Hubo alguien más que se preocupara o se inquietara por, por no, este no, discurso? No no no. No, no, no, no. Yo no sentía a nadie. Yo tampoco. Este, manifesté mi preocupación. Sí, yo creo que se comunicaron con el secretario este, de, de Cultura de, de la localidad de San Martín. Pero no, a mí, no, por lo menos, no, no, no se acercó a nadie porque yo fui la que fui al, al palco, al escenario. Estaba, estaba molesta, obviamente, a esperarlo directamente al señor para intentar cambiar su actitud. Pero vuelvo a repetir, mi intención no es.、Eh, meterme con su trabajo, yo sé que canta el Señor y lo hace muy bien, sino que, que pueda entender que los tiempos han, han cambiado y que, que no, pode, no podemos,、eh, este, ah, no, no es a l m sería la palabra, aguantar, pero no no podemos dejar pasar esto desde nuestro instituto, más estando presente, por supuesto. Sonia, te agradecemos el contacto, si quieres agregar algo más, te, te escuchamos. No, no, que no dejemos que si、sí, los organizadores, eso quiero agregar,、sí. a los organizadores de todas las fiestas provinciales, yo este, estoy visitando con verano sin discriminación todas las fiestas provinciales que, que pueda,、eh, no estuve el viernes en la fiesta de, de la sal, porque coincidía con otra, s el domingo estuvimos en Capriló, intento hacer, que generalmente son dos días, intento hacer aunque sea un día de la, de la fiesta para poder estar en todas. También estaba la fiesta de la ganadería en Victorica ese mismo día, el mismo fin de semana, y los carnavales de Catrerao. Como que hay mucha actividad u el mismo fin de semana. Entonces i n t e n t o estar, no estuve el viernes en la fiesta de l a s a l pero sí estuve el sábado, que fue cuando este señor estuvo.、Eh, a los organizadores, es un pedido desde el Instituto, este, desde i n a d i desde la delegación,、eh, que chequee Los、eh, artistas y las artistas que suben al escenario. Por lo menos, menos eso, que chequen a ver qué es lo que van a decir que no puedan afectar los derechos. Hemos logrado、eh, muchos derechos, por supuesto que nos faltan, pero yo no, poniendo la diversidad cultural, este, Eh, muy abajo, muy riéndose, ¿no? la verdad que nos sentimos muy mal. No y, y per, puedo dejarlo pasar. Percibiste, Sonia, que cuando, de acuerdo a lo que dice el comunicado,、eh, el humorista Ayame se refirió a mujeres como viejas, gordas, feas, horrendas y a la comunidad LGBT como maricones. Digo, ¿percibiste en el momento en que tenían lugar esos chistes, uso comillas más vale,、eh, había una respuesta cómplice del público? o o c m Tomando... No, vi, vi gente, vi de todo, vi gente molesta. Y bueno, la gente este, que uno lo entiende, ¿no? Por, la, por el problema cultural que tuvimos,、eh, la gente mayor, por ahí alguien se puede haber reído, pero generalmente hubo mucha gente que se molestó.、Eh, o que no le gustó, que no se rió ante eso. Y ese es el cambio que nosotros estamos esperando, ¿no es cierto? Gracias de vuelta, Sonia Ramos. No, por favor. Gracias a vos. Hasta luego.